Quienes controlan la comunicación, manejan la democracia y condicionan la política a favor de sus intereses. Clarín, Nación, más de 100 años controlando la comunicación de nuestro país. Más medios comunitarios. Más voces. Mejor democracia.